pasa a matar tu televista vista de la pista de la vista de la pista una bandera de llanto y de piedra mueren los mineros sacando un calor bajo una bandera de llanto y de piedra la espalda doblada. Piedra, la espalda doblada, hijos del dolor Tu vida se apaga entre rocas y piedras los días son... Arracha el león, guste oí, Arracha el león, Maki Arracha el león, Tamara Hemen gaude berriro aste edo arratzalde hontan eta bueno, ba, bakarrik egongo gara, ez? Bai, gaur berriro bi gaude, ordua zainduko gara kailik eta hoberen. Eh, egiten hori da. Eta, eta bueno, hasi gara abesti horrekin ero jarriko dugu berri entzuteko beto, eh mineria libruz doa. Eh, y bueno lo que vamos a hacer hoy vamos a, bueno, a hacer noticias como todos los días y luego vamos a tener una entrevista muy especial con jorge que es uno de los mineros que en este momento está en lucha en asturias que bueno nos ha pues nos ha dado el honor de el placer de, de contarnos de primera mano ya que los medios de comunicación no lo están contando lo que está pasando por allí y, y cuáles son pues el motivo y las razones de sus reivindicaciones además eh, como siempre tendremos la agenda esperemos que no sea express y bueno hoy recordar que se celebrará un aniversario muy importante el primer bombardeo en baracaldo de la guerra civil y aquí os dejamos un poquito más con, con la canción de la, los mineros para ambientar un poco el irrachayo brilla en frente mine valiente respond Porque ya te indica, con gesto vibrante, la lucha gigante que habrás de emprender. Porque ya te indica, con gesto vibrante, la lucha gigante que habrás de emprender. No es la vida... No... Información de todos los colores color gustita con información bueno y vamos con la primera noticia ayer jueves 21 de junio el outlet en vegapark eh, abrió hasta las 12 de la noche Bueno, esta, esta acción vulnera la ley del comercio, la cual indica que no se puede abrir más de 12 horas un establecimiento comercial y como muchos de vosotros y vosotras sabréis, eh, abré a las 7 de la mañana, y ha vulnerado diversas leyes de carácter laboral contra las trabajadoras y los trabajadores de los autos del Megapark. Por esa razón, los sindicatos La Piela, eh, entendiendo que esta acción no era aislada, como decía el centro comercial, sino que detrás eh, se ve la intención de ir allanando el terreno, como se ha ido se ha hecho también en los comercios de Bilbao los domingos, para la apertura de festivos y domingos, eh, convocaron una concentración a las 9 y media eh, en los autos del Megapark. Eh, la, la gran mayoría de los consumidores y consumidoras eh, no están necesitando ni reclama tiendas abiertas fuera de horario. Eh, no existe esa demanda real y de haberla eh, es mínima. Eh, por eso, quien quien se ha manifestado encantado con el cambio de normativa, que se, que se está dando sobre todo pues a nivel de, de la CAP a las que ya se han acogido algunos comercios bilbaínos y creemos que, que en breve podrá empezar a hacerlo el Megapark también, pues son las grandes cadenas, las grandes superficies y los centros comerciales. Y los que están en contra, obviamente, son los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del sector y todos los pequeños y medianos comerciantes que no pueden o sea no pueden asumir ese tipo de, de aperturas. ¿no? También comentan que para una ciudad o pueblo eh, que desaparezcan las tiendas tradicionales y proliferen las megatiendas y los centros comerciales que suponen que las calles de nuestros pueblos y ciudades llegaran a, a ser un, un mero lugar de paso entre el trabajo, el hogar y el centro comercial, no queremos, eh, además... Eh, dicen que no queremos una sociedad absolutamente mercantilizada y frenética que trabaja y consume sin tregua, sin tiempos y sin espacios para el descanso sin más, para el encuentro sin consumo, para el ocio sin negocio, para la convivencia y las relaciones humanas. Esperemos que se haya dado el outlet de Megapark por enterado después de la concentración que sufrieron ayer en sus puertas durante la apertura fuera de horario. Planeta zoa erdi uste aldutza, guztiz lagadu. Bueno, eta zera, eh, ondorengo albiste, albistean eh, badau hitz eh, polit bat, eta neko, eh, nire ustez, edo niretzat eh, baintzat eh, oso saia. Zos, solstizioak, bueno, a ber, ondo esango dudan, <laughs> es, baina, bueno, udako solstizioak, kultura ekimainak ugaldu ditu euskoa eskualde osoan bueno euskoa Magdalena, sácate la Magdalena. Ba, eskualde, eskualde. Osoan. E, ba hori, udako solstizioaren atarian kokatuko gara eta dago eta eskualde osoan searospakisunak iragarki iragarriak e, dira, aukerak anitzak, e, dira non nahi. Esate baterako, ba, errepelega ausoan, jai batxordeak, e, pikotos musika elkarteak eta las amigas emakume elkarteak larun batean zehar hainbat ekimen antolatu dituzte. Musika talden e, merchandising azoka, txokolatada, zutea, parrilladak, ausoko musika talden inguruko dokumentaleren aurkez, aurkezpena eta musikaren eskutik jan sesion bat. Ospakizun bat, aurkide saque subebe bai, salturxiko mamariga osoan, eh, bueno, edan egin godu eki eguna, bimilla eta baika, a mapia, orduan, bueno, an, eh, egun osoan sear, eh, rali pote, eh, kantu poteoa, koadien txako kantule ospatuko dute, eh, baskaria usto gestionatuta, e... Eh, Batxi Pérez eta Compañía Tartea Enxorizo Banaketa Egingo Dute Eta Beredaxi Tardita Anka Lejira Timbalada Eta, claro, Gauese Sua eta claro, Barakaldo, hau zu guztietan zuak ere protagonista izango da, eta eugiko dugu hau zu guztietan eta gauza pilo dugu dira. Bai, egia esan e, e, egia esan ze errontegin edukiko dugu ere kriston parranda, e, berben nila, es, e, ba, jarriko dute, gero beste aldetik e, San Bicenten, edukiko dugu ere zerbait, e, es, ba, gozatzeko eta txokolatada ba, txokolata hori Ba, hain behitxue, eta eh? marak eratu da, datu horrekin, txokolatea, ba, gustatzen eh, saio pilat, eta horregatik, eh, zera, geratu da, bere buruan, nor, txokolata da baina, bueno, eh, hainbat hausuetan, eh, eta hainbat eh, jaietan, eh, dukiko dugu, ba... Ospak izuna Eta Ospak izuna, gainera larumbat izan ez Zorain bai. dela pillo ez dela eh, Osa izan larumbatu atean Orduan ba eh, Baukera izan eh, e, uke, e, dugu eh, Azteko ja gaua denean Eta luzatzeko pizkat eh, Txikiena den eh, Gaua urtean zehar Orduan daukagu Gauzoa ospatzeko Uda etorri dela Kortin Eta bueno, urrengo urrengo berria es da Ain Polita. El preso Santurchi Agus Figal ha sido confinado en Brienne-le-Château, le Château. Tras cumplir la condena en el Estado francés, el vecino de Santurchi Agus Figal ha dejado atrás la cárcel de Kreisbaus en Francia, pero ha sido confinado Por, por ahora, hasta el sábado, en Brionel le cható a la espera de la realización de trámites burocráticos con la obligación de acudir cuatro veces al día a la comisaría de la gendarmería de asignada. El movimiento Herrera, por esta razón, eh, hizo una movilización el, el pasado miércoles en el Parque de Santurchi pues para, para reivindicar ya que, que dejen de dar marear a Agus Fiegal, que ya ha cumplido la condena una vez más eh, queda patente que no que para ellos eh, el meterles eh, a los, a los presos y presas políticas vascas eh, condenas eh, pues eh, alucinntes ¿no? y grandes condenas no no van a dejar de, de serlo y van a estar detrás constantemente por lo tanto el tema de la cadena perpetua Casi, casi podemos decir que existe puesto que, que se él se, se continúa a presos y a presas eh, después de cumplir su condena pues eso exigiendo eh, pues cosas como como estas de, de acudir a, a la gendarmería más cercana Denuncian el estrangulamiento de los servicios sociales forales. Durante la mañana de ayer, diferentes colectivos sociales se concentraron ante el Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya para denunciar el desmantelamiento que se está produciendo en los servicios sociales forales destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica y la falta de presupuestos para atender las necesidades de las familias vizcaínas en paro con empleos precarios o desahuciadas. Sí, sí. Eh, sin olvidar eh, que el endurecimiento de los requisitos por parte del gobierno vasco deja a 1.746 familias sin la renta de garantía ingresos en Vizcaya. Como ya sabemos, la gente que trabaja en contra de la exclusión los colectivos sociales tienen mucha imaginación y siempre hacen acciones así como muy visuales y esta vez han representado el estrangulamiento de los servicios sociales a través de la colocación de un patíbulo y una horca mientras un verdugo procedía a oficiar a una persona en representación de las cien, de las cientos personas de los cientos de personas que no pueden acceder a las ayudas forales contra la pobreza por agotamiento de la partida presupuestaria. Este viernes también eh, tendrá ha tenido Eh, lugar otra cita más y, bueno, los eh, datos que, que ya repetimos constantemente, pero para para refrescar la memoria para quien no nos ha escuchado últimamente, la Diputación de Vizcaya ha disminuido en un 80% el presupuesto destinado a las ayudas especiales para la inclusión social. En el año 2011 la partida presupuestaria era de 3.615.000 y este año 737.000, partida que se agotó en febrero, como era de esperar en un momento que hay mucha más gente en paro y mucha más gente que necesita estas ayudas sociales, pues reducen un 80%. Estas estrategias de las instituciones públicas son increíbles. Sí, además eh, eh, a este recorte hay que añadirle el endurecimiento de los requisitos de acceso, como por ejemplo exigir un mínimo de empadronamiento de 30 meses. Además eh, comentan que... ...no pueden acceder a esta ayuda... ...quien curse estudios de formación e inserción laboral... ...y las personas menores de 23 o mayores de 60 años. Lo que sí es... Eh, ...bueno, y así otro montón de cosas... ...que, que nos ponen... Eh, eh, ...delante de los ojos... ...estos colectivos y asociaciones... ...pero es impresionante el tema de los recortes... ...a dónde los están llevando... ...y a dónde nos están llevando... ...pero todavía seguimos sin oír que a la banca la van a rescatar con no sé cuántos miles de millones de euros, a, a los políticos y banqueros también otros tantos millones de, de euros y todavía no estamos escuchando que a eso se les recorte absolutamente nada. Bicicleta marcha ostila lean horatxaldeko saspiretan, barakaldoko begetik ointxe bertan, um, ba, irula orten barru, eh, abiatuko da eh, murrizketen kontrako bicicleta marcha. Eh, la vuelta, sa, eh, bueno, kontatuko kontatu genuen orain dela ia beteak, Eh, udaletxeak eh, nahi, bueno, nahi du eta egingo du eh, bueno, pasatxe, pasatuko da hemendik la Vuelta Ziklista España, eh, tontxuk eh, eskatutako bah, es, es, eskatu zuen hori ez dakit nori. Baina, bueno, lortu zuen, e, bere izen nan ditxeko beti bezala, e, ya egin zuen bebaiz e, Espainiako selezioarekin, baina, bueno, o, e, momentu horretan bai lortu du. Hori izango da, eun mila e, euro uste du zirelat, e, balio du, hemendik pasatzea vuelta. Eta horren kontra, gauza, espiretan, da una vuelta ciclista alternativa salatzeko alako gauza. Ba, ekimen e, polita izango da hori, e, e, bizikleta martza hori, eta ba, e, bestaldetik e, zera ikusiko dugu e, nola geratuko den e, alternatiba hori eta nola e, ba, instituzio, instituzioek e, nola erantzungo duten. La vuelta ciclista esta recorrerá los puntos negros esta la de hoy no la otra. Recorrerá los puntos negros de la precariedad, el desempleo y la pobreza, los desahucios y los recortes sociales de nuestro municipio. Es decir, el Centro Comercial Megapark, los Servicios Sociales Municipales, las oficinas del Ambide, el Banco de Alimentos y el comedor Social de Cáritas, la Sociedad Urbanística Municipal de Derecha y el Ayuntamiento de Baracaldo. O sea, todos los puntos negros que nos dejan patente la situación en la que estamos metidas. Sí, y como habéis podido comprobar, la vuelta ciclista española no ha pasado todavía, pero ya la anda ya nosotros nos ha liado aquí las, las noticias, que las hemos mezclado. <risa> Horrela izindu gubizindu, urratak jazoa, zearro gaitezen... Munduan dagokigun gaztazatia barakaldon daztatzeko aukera izan dugu. Jon Maiak, zuzendautako gaztazati bat dokumentala ikusgai izango zen azte artean, hilak meretzian, Barakaldo antzokian arratsaldeko sotzietatik aurrera, bertan ekoiztutako gaztengatik oso ezaguna den goierrriiko herri bateko hainbat herritarrek munduko gazta bolan, Haien gazta zatia aldarrikatu nahian dabiltza ideologia desberdinetako kideak bat eginik, Horrela nazioen mundua, Herri mogimenduaren jarduaren bitartez, munduko herriek gure torkizuna eraikitzeko dugun eskubidea aldarrikatzen du egileak. Erabakitze eskubidearen aldeko oiu oy, sinemato, sinematografikoa dugu honako hau, ba, e, baikortasunez betea gainera. Bueno, esan behar dugu eta... Bueno, Kristona, ba, esan behar dugu ze hau pasatada gola, baina gero bestaldetik e, oso internasgarria alako dokumental bat ikustea, eta, eta gero bestaldetik esan behar Esan behar dut, ze, zinematografikoa, ba, kristonitza da. nike eh, normalean, esaten dut, ze, oiu, ze, a, zineko oiua edo adakoa, Euskal, hau, ez dakit, baina, baina zera, ze, ja, bai, bai, arrazoi haukaz. Kali itzian sartu naiz, eta, bueno, aterako naiz, ze, lecu berberático o sea que la saltamada bueno pues en este momento la, la película de John maya el último trabajo que ha hecho gastassativat están está rolando está de gira por diferentes municipios ya se presentó en, en los cines comerciales y ahora pues pues diferentes asociaciones la están movieiéndose por los municipios y a la gente que no pudo ir al Teatro Baracal del pasado martes le, pues le invitamos a ir porque sí que es un como un grito a, al positivismo y, y al derecho de los pueblos a elegir entonces bueno, os invitamos a, a que como siempre John Mayer siempre nos nos trae cosas novedosas y pues pues una invitación y una recomendación <música> Y hoy, viernes 22, a las 11 de la mañana, también ha tenido lugar eh, una concentración que la CNT ha llevado a cabo frente al PP de Baracaldo. Bueno, la, la razón de, la, de que esta organización eh, hiciera esta bueno aracosilicandista entregara carbón a esta formación política es en solidaridad con las cuencas mineras, en lucha y en protesta ante los graves recortes sociales y laborales impulsados por el Gobierno de Rajoy, de la que luego pues os hablaremos más brevemente más profundamente y bueno esta esta mañana estaba allí los compañeros y las compañeras de la CNT entregando cartón en el PP. Bueno, eta albisteak eh bukatu dira eh onaino eldugara eta abesti polit batekin eh geratuko gara eta bueno, va... Ba... Guchi Ibarro, Jorge Ekin nintxe ingo dugu. Luisa ay la la la la la mineros mira mira marosimia mira mira como entro yro murieron cuatro mineros mira mira marosimia mira, mira como ven yo traigo la cabeza sabota bailrá la, la la la la la que me la rompió maro mira mira la mira mira como vengo yo Pion, barrero, mira Mira marusiña, mira Mira como vengo yo Traibo la camisa roja Ay, la la la la, la, la, la, la, De sangre de un compañero, mirar La marochia mira mira como vengo yo De sangre y compañero mira mira marochia mira mira como vengo yo patas ay la la ay la la ay la la canciones de espiral mira marushia mira mira, mira, mira como vengo yo canciones de espiral mira marushia mira como vengo yo y traigo mis esperanzas Ay, la la la la pues Puesta en un mundo nuevo mira Mira la mar si mira, mira como vengo yo 20 para aquí Charlar un poquito Paadabiratnarabaxirat naraabaxiirapan Vene pai no me de gesolito Pada badbiraat bueno y ya comenzamos el eh, alca risqueta y hoy como hemos comentado antes eh, el gaia será pues bueno la lucha que los mineros y mineras asturianas eh, están llevando a cabo eh, y bueno eh, con nosotros eh, tenemos a jorge eh, minero de la mina un osa jorge a buenas tardes buenas tardes Ah, opa Jorge, bueno pues eh, nada eh, Onguietorri, bienvenido Y bueno, eh, antes de comenzar Pues eh, solemos hacer un, una pequeña encuestita O bueno, como lo quieras llamar Para, para ir calentando un poco y no, no entrar así de lleno Y entonces, eh, bueno, pues la primera pregunta Es eh, muy sencilla, es eh, ¿de dónde ores? Sí, de, pues de Gijón, Asturias ¿Y qué crees que falta y que sobra en tu barrio o en tu ciudad? ¿Qué creo que falta que qué que sobra? Mm, pues esa pregunta sí que es más difícil que, que otra. Eh, faltar, faltar, yo creo que un poquitín más de, de movimiento ahora mismo eh, en contra de todo esto que nos está sucediendo, no solo la minería, sino al conjunto de la sociedad. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sobrar? sobrar? Sobrar, pues yo creo que nada. Si volvieras a nacer, ¿qué lugar elegirías? Eh, eh, Gijón, otra vez. <risas> ¿Y un lugar que te gustaría conocer y uno que no en el mundo? Eh, pues, eh, conocer cualquiera, porque me encanta conocer sitios nuevos. O sea, que no te podría decir en concreto porque me gustaría a todos. Y que no me guste conocer, yo creo que no hay ninguno, porque eh, todos los sitios tienen su lado bueno y su lado malo. Bueno, eh, esta pregunta es porque somos eh, somos de aquí, de Baracaldo Entonces, eh, sí. cuando oyes la palabra Baracaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Eh, fiesta ¿Fiesta? Sí, sí, sí <risa> Nos han dicho estado... de todo, pero fiesta todavía no nos habían dicho <risa> Sí, sí, pues he estado ahí a las fiestas Ah, eh, mira, vamos, qué buena mira. <risa> Y bueno, eh, la última pregunta, antes de empezar ya con la entrevista Si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Uf Vaya pregunta. Uno que se pueda decir. Uno que se pueda decir. Y no te cortes, ¿eh? Si es un sueño, o sea que... Pues que desaparezca toda esta derechona que, que existe en este país, bueno, y en el mundo entero, la verdad. Yo creo que es casi lo que... me hace muy feliz. Se nos todos los problemas, la verdad es que sí. A ver, a ver si empieza a aparecer esa máquina que hace cumplir sueños. Bueno Jorge, pues empezamos con la, con la entrevista Bueno, primero agradecerte que, que te hayamos llamado desde así, bastante lejos Y que te has animado a respondernos las preguntas Y bueno, eh, primero nos gustaría saber en qué minas trabajas Y qué tipo de trabajo es, el, bueno, el trabajo que realizáis en esa mina Pues yo, yo bueno, yo estoy en Eurosa, que es un, de, de, es un grupo de minas De pocos en Estudias, que es, es pública además, es una empresa pública Y bueno, nos a la abstracción de, de carbón de la huya, en concreto. Y bueno, uh -huh. y, sacamos carajo. Eh, <risa> a ver, ¿Jorge? Sí, sí, dime, dime, sí. Ah, eh, la cuenca minera lleva más de 20 días de huelga indefinida. Eh, cuéntanos eh, qué os ha llevado a tomar esa decisión. Eh, pues eh, el, la, vamos la postura que tiene ahora mismo el ministerio, que que bueno, aparte de que están intentando un poco engañar a la gente con, con nuestros motivos. Realmente nuestros motivos son, eh, hoy por hoy había un plan de la minería eh, firmado que caducaba en diciembre de este año, del 2012, por el cual nosotros recibimos unas ayudas, eh, bueno, o sea, al mantenimiento de, de la producción, etcétera, etcétera. Eh, resulta que esos señores pretenden cortarnos de cuajo eh, un 60 y pico, casi un 70% de, de, de, de las ayudas, con lo cual es prácticamente la desaparición, el fin de la minería, y con, y con ello, evidentemente, el fin de las cuencas. Uh -huh. este, este tijeretazo del gobierno del PP, las ayudas pactadas con la minería, que cuáles son ¿qué supone para las familias, para la zona, para las personas? Pues, pues para las familias, pues imagínate, un impacto, además, estando como está ahora las cosas, que, que más que menos, digamos pues, pues, claro es como está el tema del paro y demás, las familias ahora mismo, pues si desapareciera la minería, ...sería el hambre... ...porque no es una cosa que dirás... ...bueno, dejo de ser minera ahora... ...y a dónde voy, a dónde vas... ...si no hay nada, no hay trabajo para nadie... ...y luego en el nivel de la, a lo, lo que nos referimos a las cuencas y, y demás... ...pues estamos en, en igual... ...porque las cuencas... ...el trabajo está desapareciendo... ...la gente se está marchando a las cuencas porque no hay trabajo... Si, ...si lo que lo mantiene ahora mismo, que es la minería... ...desapareciera... ...con ello tendrían que cerrar bares, tiendas... ...vamos, sería el fin, sería el fin de la, de, la, de, de las cuencas, vamos... ...seguramente... Bueno, en esa, en esa situación tan dura que nos estás contando, eh, también hemos de decir que, que hace un par de días eh, hubo un paro total que paralizó distintas zonas de Asturias, León y Palencia. ¿Cómo valoráis el respaldo y el seguimiento de la huelga? Pues muy positivamente, vamos, y estoy encantado porque además soy de los primeros que os voy a reconocer que no pensé, no pensé no creí que fuera a ser eh, el paro que fuera a adelante o que fuera a salir tan bien. Eh, recibimos un apoyo exagerado de, de la gente de las cuencas eh, una manifestación, vamos, gigante todas las tiendas cerradas todo, no, no muy bien, muy bien eh, también en un portaportes lógico porque bueno, las cuencas tenéis que, que pensar que más o menos todo el mundo que no tiene alguien en la familia eh, conoce a un amigo a alguien trabaja en la mina o sea, uh -huh. está muy, muy arraigado ahí Sí, bueno, pues nos alegramos, la verdad, porque con esto últimamente que se están haciendo diferentes huelgas generales y huelgas de sectoriales, pues creemos que es un momento importante para que la gente haga seguimiento y nos gusta. Nos, teníamos interés por saber cómo se está recibiendo en Asturias y, y en Palencia y en y el León, ya que, que, bueno, que a veces en el Estado español como que nos, no nos llega que, que hay tanto seguimiento, por lo menos de las generales que nos ha llegado la información aquí. Nos alegramos que, que os, los compatriotas haya, os estén apoyando con esto. Pero por otro lado, en la mina de Santiago nos han comentado que hay tres trabajadores que llevan 21 días encerrados. Bueno, encerrados, lo que significa que, que sin ver la luz del día. ¿Cómo, cómo está viviendo la, esa sensación todo el gremio de los mineros y estar ahí abajo con tanto tiempo? ¿Cómo, cómo lo ve la gente de que está afuera? Pues bueno, lo primero que vas a permitir, no no es por nada, pero bueno, es, es, es corregirte. ¿eh? Son eh, ya han 25 sí, sí. días, 25 días encerrados y son... ...cuatro que tenemos en Santiago... ...y otros tres en Candín... ...que es otro pozo... ...de la misma empresa de Unosa... Eh, sí. ...que es de la otra cuenca... ...aquí hay dos cuencas... ...al Talón y la de... Y, ...y vaya... ...y la del Caudal... Sí, ...y sí. pero vamos... ...pertenece a la misma empresa... Ah, total bueno. son siete encerrados... ...que llevan 25 días ya... Uh -huh. ...y pues como te puedes imaginar... ...vamos, los arropamos... ...y, y valoramos mucho... ...lo que es lo que están haciendo... ellos lo que están sufriendo... ...porque... ...estar allá abajo la mina... ...tanto tiempo... ...no se puede imaginar lo que es... ...las condiciones de humedad humed Eh, eh, la falta de, de luz solar que, que parece algo que lo comentas Hace ahora y te parece la tontería Pero 25 días sin ver la luz del sol Solo luz artificial Eso es para obrérselo Sí Además, eh, la siguiente pregunta que te queremos realizar va muy acorde con lo que nos ha sucedido eh, Puesto que al principio ha habido un silencio en la mayoría de los medios de comunicación A nosotros nos ha costado conseguir eh, información eh, fiel o, o cercana y real a lo que está ahí sucediendo De ahí que ese, ese error, por nuestra parte, que te agradecemos que nos lo hayas corregido y por otro lado, pues eso, ¿no? Eh, comentar que ese silencio inicial en la mayoría de los medios de comunicación fue absoluto y la única manera de saber qué pasaba en la cuenca minera eran las redes sociales y algunos medios puntuales. Ahora los medios de la derecha española in, eh, intentan eh criminalizar y bueno, eh, la pregunta es obligada, ¿qué lectura hacéis de esto? ...hombre, pues está claro, vamos... Eh, ...de mano, como bien dices... ...intentaron acallarlo... ...no salía casi nada... ...luego poco a poco empezaron a hacerse eco... ...gracias a, bueno, pues a todas estas movilizaciones... ...que se están haciendo, todos estos enfrentamientos... ...que se ven en la tele, que... ...que no es cosa que nos guste enfrentarnos a la policía... ...pero bueno, ni hacer cortes, ni, ni molestar a nadie... ...pero parece ser que si no, nadie te hace caso... ...y ahora pues... Eh, ...pasan a, a, a directamente a criminalizarnos... ...a intentar echarnos, pues mierda encima... Para, para, ...para, bueno, dejarnos mal delante de toda sociedad de, del Estado... Eh, ...aparte de, bueno, decir todo tipo de mentiras... ...como que, bueno, tenemos unas prejubilaciones, que cobramos la de Dios... Eh, ...que nuestros motivos son otros, nuestros motivos para la huelga... ...vamos, están estando desinformando totalmente y acusándolos... ...bueno, yo el otro día había una cosa que es que me dejaba asustado... Bien, claro, la televisión española, la del Estado, uh -huh. eh, como un grupo de periodistas, de Drey, se supone, de distintas ideologías, se supone, sí. eh, eh, vamos, entre todos condenaron los actos, decían que es que no había ningún minero en los cortes, que era toda la izquierda radical, que se había hecho con el control, eh, bueno, bueno, no, era, era todo exagerado. Que claro, que cómo hacían los eso no eran mineros, que desde cuándo había un minero tapado, ¿cómo no vamos a ir tapados? Si es que Si es que ya sin hacer nada, y vosotros por ahí sabéis bastante de cómo es el tema, sí, ya es que sin sí. hacer nada te meten para allá, o sea, te pegan a una paliza, te llevan detenido. Sin hacer nada. Y qué difícil de hacer contrainformación ¿eh? Además. Sí, sí, sí. sí. Porque o sea, están mintiendo y mintiendo, pero vosotros no tenéis muchos altavoces para poder decir lo que pensáis. Exactamente. Ya, sí. está complicado. Pues sí. Con este con este tema también de, de toda la criminalización y también con la represión. Eh, bueno, nosotros somos de Meachaldea, de, de una zona de tradición minera. Nuestros abuelos y abuelas pues, conocieron la, la dureza de las minas y las protestas masivas y, y la represión de, de la policía. Y bueno, nos han llegado vídeos ahora y noticias sobre toda la represión que, que estáis sufriendo vosotros, sobre toda la lucha frontal con la Guardia Civil, tema de botes de humo, pelotas, tal... Pero bueno, parece que seguís adelante con, con este tipo de movilizaciones. ¿Qué pensáis que la movilización... ...en este momento es el único camino... ...para defender vuestros derechos... ...o, o cómo, cómo estáis viendo la, la estrategia ahora... ...pues sí, por desgracia... ...porbo decir que no es gusto de nadie... ...el tener que hacer estas cosas... ...ni molestar... ...yo puedo entender a la gente que esté molesta... ...porque cortamos las carreteras y todo esto... ...pero es que realmente es... ...si no la única, la principal manera... ...de que te hagan algo de caso... ...y si no la muestra la tenemos en cuántos funcionarios... ...cuánta gente les están recortando... ...están haciendo cosas, hacen manifestaciones... Y no se sé oír hablar de ellos. Es muy triste, pero o sí, aquí o, o, que... o haces mucho ruido <risa> o no te hace caso ni Dios. Nos hemos acostumbrado a ver a gente concentrada y manifestándose todos todos los días de forma pacífica y a no ser que, que des mucha guerra a na, nadie como si no estuvieras, ¿no? Entonces, mientras esto siga así, pues y nos aguantan las fuerzas, pues eso va a ver. Aparte de otras muchas cosas, como bueno, la marcha esta que hay ahora y etcétera, etcétera. Eh, bueno, además, eh, otro punto que queríamos eh, tocar, que me parece que también es de reconocer, es, eh, bueno, eh, me imagino que estaréis recibiendo distintas muestras de solidaridad, ¿no? Entonces, pues bueno, te damos la oportunidad que nos las comentes y, por supuesto, si quieres eh, reconocerlas y agradecer, pues bueno, está, estás ahí en tu, en tu momento. Sí, bueno yo ahora mismo en concreto de, de agradecer a uf, agradecer a tanta gente que ahora mismo además me perdería pero sí sí vamos de, de con minero agradezco muchísimo toda toda esa gente que nos está apoyando mucha gente que, que, que también se nos está uniendo porque porque ven que, que aunque igual no tenga nada que ver con, con mineros cier es cierto que, que están esperando a que haya una especie de, de, de revolución contra contra lo que está haciendo este este gobierno contra todo contra todos nosotros contra toda la sociedad mm. y, y con ven que es la única manera de, de bueno pues de de no sé cómo explicarlo, de explotar, de vamos, de, de quejarse. Sí, de, de mostrar de, la frustración de, también, ¿no? Exactamente, entonces nos están apoyando de, de diversas maneras, que bueno, que lo no voy a contar, y, y, pero que vamos, que, que les agradecemos muchísimo, porque está jugando algunos el tipo como nosotros allí fuertemente. Uh -huh. Y ahora, lo que nos has empezado a contar un momentito, pero pero has cortado rápido para que nos amplíes un poco más, ¿está previsto hacer una marcha a Madrid? Eh, ¿Cuál es sí. el objetivo y cómo, cómo lo estáis planteando? pues bueno, el objetivo es el mismo que todo, llegar allí, vamos a hacernos, hacernos ver, que se nos escuche, que nos vean en en eso, en todo el estado español, que no que, que, que no que, que todo el mundo esté enterado de lo que hay y intentar explicar y contar nuestra verdad. Llegar allá a Madrid y hacer ruido otra vez, o sea, no vamos a parar, vamos a buscar todas las maneras que haya de, de, de, de, de que esto se, se sepa en todo el estado y, y, y Y, y bueno, y hacer ruido, hacer ruido, que es lo que nos queda. Muy bien. Y Jorge, eh, para terminar, eh, ¿cómo ves el futuro? ¿El futuro nuestro? Sí, bueno, sí. ¿El futuro, el... sí el primero ¿El... el vuestro y luego si quieres extenderte a otros ámbitos <risa> también, pues como veas. Sí, pues el nuestro, sinceramente, lo veo muy, muy difícil, porque estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Llevamos, como ya te dije, 25 días. No me quiero olvidar de los compañeros de León que llevan eh, una semana más, o sea, no 25, llevan un mes, un mes encerrados algunos, y y, y no y el ministro este que tenemos aquí en Soria, este de las narices, pues pues vamos, lo único que hace es dar largas y no se quieren sentar Que tiene narices, es decir, que mira que es jodido decirlo, pero que cuando Franco viene un ministro aquí y dice, mira aquí Asturias por lo menos a, a, a, a negociar, y, y que estos elementos que tenemos ahí, lo único que, que hagan es, vamos, no, no quieren sentarse a negociar con nosotros, ni hablar. Y, y, y lo único que hace Es la democracia es que, me... que tenemos, ¿no? Exactamente, y nos mandan las fuerzas represoras del Estado, porque no tienen otro nombre, a, a detener gente, a, a... vamos, están pinchando ruedas, eh, compañeros, la policía, la Guardia Civil, uh -huh. los GRS, pinchando ruedas a los compañeros, eh, roba la ropa, pa, las meten en bolsas para llevarnos a qué, a los detenidos les dan palizas. Eh, eso es lo que estamos consiguiendo de este ministerio, por lo cual, por lo pronto, lo veo muy negro, como nuestro carbón. Bueno, pues nada, nosotros desde aquí mandamos toda nuestra energía y todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad esperemos que toda esta lucha y toda esta represión por lo menos sirva para algo y para que eso que es tan negro, por lo menos pues igual de repente hay una luz y, y algo pues se puede conseguir, ¿no? que para eso estamos en la calle y para eso seguimos y seguís, sobre todo en este momento luchando ¿no? para intentar cambiar esto un poquito y bueno, pues muchas gracias Jorge por por habernos contado, porque si sí es verdad que aquí está costando un montón que llegue la información eh, si sí por internet llega algunas cosas pero lo que es los medios de comunicación entre comillas oficiales pues pues este tema como que no les parece que les interesa mucho entonces ya. bueno pues la oportunidad que nos has dado para saber de primera mano lo que está pasando te agradecemos un montón A y bueno pues es que recasco y, y para lo que sea ya sabéis que nos tenéis aquí para por lo menos ser un pequeño altavoz aquí en esta zona nuestra igualmente es que recasco, bueno, es que, es que recasco agur Venga, abur, Murieron cuatro mineros virá mira Maruxia mira mira como entro yro Murieron cuatro mineros virá mira Maruxia mira mira como vengo yo Ego la cabeza rota Ay, la, la, la, la, la, la. Que me la rompió un barrero Mira, mira, maronziña Mira, mira como vengo yo Que me la rompió un barrero Mira Marruciña, mira, mira como vengo yo. Traigo la camisa roja, ay, la, la, la, la, la, la, la. De sangre de un compañero, mira, mira, marucía, mira, mira como vengo yo. Zangre de un compañero, mirak, mirak, Marucina, mirak, mirak, como benko. Gawe mosca patazez ay la la la ta la la, la, la. actionistas giros mirar mira un mira mira, mira, mira como vengo yo yo y giros mirar mira, mira un si Mira como ven goyo Y traigo mi esperanza ha llorado la la la, la, la, la. Puesta en un tono nuevo mirar Mira marosimia mira Mira como ven goyo Esta es mundo nuevo mira mira marochilla mira mira no yo Santa barbara bendita ay la la la, la, la, la, la. mira mira como los mineros, mira mira Lucía, mira mira como el Agenda, agenda agenda bueno y empezamos con la agenda eh, en este momento desde las seis y media está habiendo un homenaje a las personas de baracaldo que murieron durante la guerra civil en el ...en el Parque los Hermanos, está haciendo el homenaje... ...hemos intentado ponernos en contacto con alguien que anduviera por allí... ...para que nos contara a ver cómo estaba la situación... ...yo voy a seguir intentándolo... ...y bueno, vamos a seguir intentando mientras hacemos la agenda... ...para ver si podemos hablar con alguien que nos cuente... ...ya que es un acto bastante especial... ...y, y bueno, se, se está homenajeando a algunas personas muy mayores... Y, ...y bueno, parece que es muy emotivo... ...vamos a ver si conseguimos hablar con alguien que esté por allí... <música> A las 7 eh Barakaldoko Gazte Asamblea eta Berriotxoak bizi marcha por un empleo digno contra los recortes sociales desde el BEC eh, a las 7. Yeah, yeah. Gaur sagar dugu na Arenalean Bihar la rumba ta egun osoan zehar, San Vicenteko parkean Arhasiporen jaia ospatuko da eta egun osoan gauza pillo ukiko dituzuean musika musika batez ere da Arhasipoko jaia euskaldantzak erraldoiak herri baskaria erromeria <totipo> Gero esan dugun bezala, San Juan eguna ospatuko da auzo guztietan eta, bueno, gu kontatuko dugu errontikoa, arratzaldeko saspiretan hasiko da San Luis Parkean, Chocolatada, San Juan Zua eta denetarik edukiko duzuean. San Vicenten, arratzaldeko saspiretan izango da bai, adaz taldearekin poteoa eta gero amarretan, akelarrea, iretargin gien eskutik. Mm, Seztauko jaiak dira, e, eta larun batean amaiketan, eseak ontsertua izango da San Pedro Plazan eta gero badakizue betiko gauzak, txosnak, eta giro honena. teleneano y tabostean la asamblea de mujeres de vizcaya a las 7 de la tarde va a hacer una proyección de vídeo sobre memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo y la presentación del libro mujeres bajo sospecha memoria y sexualidad 1930 1980 El sábado también que no habíamos contado va a haber una manifesta eh, matadero proyecto arriba besa en mate co se ha ido tan flash mood a matadero aurrean estas espitas editan usted al usted le quinta aldea que bueno y como hemos comentado antes eh, eh, hemos intentado conectar con alguien que esté en ese aniversario eh tan importante para Barakaldo y bueno hemos contactado con Gaizka, Arratsaldeon Gaizka. Eh buenas tardes, popa, ¿qué ¿sí tal andamos? Arratsalde Gaizka. Eh, oye, eh, nada, coméndanos, eh ¿qué tal eh, bueno, ¿qué, qué es lo que está sucediendo ahora cuando cómo ha dado comienzo? Bueno, un poco así, someramente. Pues, pues justo justo ha empezado, eh, haremos dos minutos de acto, pues bueno, se ha hecho un poquito en la en eh, la presentación eh, la chaparta ber eh, solaris y bueno el acto bueno ha sido digamos el inicio de los pregómenos eh, hay una asistencia bueno en un ...150 personas o aproximadamente... Uh -huh. eh, ...no, el ambiente es bonito... Eh, y, ...y bueno, pues a ver en qué resulta... Eh, ...se ha recalcado de alguna manera... ...pues el inicio ha dado con una, con una sirena... ...las sirenas de, de esconderse en los refugios... ...digamos, o cuestiones de estas... ...y se ha hecho un señalamiento... Que ni en Maracaldo, ni en ninguna parte del mundo se tengan que volver a oír, y desgraciadamente pues así sucede continuo y sí. en todas partes del mundo, que no se tengan que, que oír chirenas que supongan guerra, y, en fin. Sí, sí. Y eh... bueno, pues acaba de empezar, pues poco se puede contar todavía del acto. Ajá. O sea, que todavía, si salimos pronto de aquí, llegaríamos a, a digamos, sí. al grueso, ¿no? Eh, pues la gente que está escuchando, pues bueno, que, que aproveche y venga, pues que en la plaza todavía todavía no. da lugar. Y la no. megafonía funciona bien. <risa> <risa> Oye, eh, aparte de ser, como tú has comentado, a, eh, de un acto de cele... bueno de, de aniversario eh, también es un acto como has comentado reivindicativo no que no, no vuelva a suceder algo parecido pero, pero bueno eh, en el mundo y sabemos que tú estás al tanto de ello siguen ocurriendo cosas parecidas eh, pues sí eh, guerras ahora eh, cuanto eh, cuanto más habla de paz más guerras hay en el mundo Y cuantas más misiones y cascos azules, historias, o pues bueno, la solución a los problemas de los poderosos sigue siendo a través de la guerra para hacerse con los recursos, el negar las propias identidades, la libertad de los pueblos y bueno, pues ese es el problema de siempre. Entonces, menos son con tanta palabrería y bueno, que, que las cosas se solucionen negociando, haciendo caso a los pueblos, a la autodeterminación, a los derechos de de libertades etcétera etcétera hmm. bueno pues eh, es que ricasco eh, animamos a todo el mundo que aún hay tiempo para acercarse por esa zona como nos has comentado y, y bueno eh, pre presenciar no un, un acto singular en baracaldo y, y bueno eh, Es alguna manera el recordar que los bombardeos que hubo embarazado, sí. por extensión la guerra que hubo en Escalería, sí, sí. y también contra el alzamiento, contra la República Española, sí, sí. Eh, que bueno, nos ha llevado, pues bueno, en un trajín de sucesos, nos ha llevado también a la situación que estamos padeciendo ahora. Son sí, lo mismo, los herederos de aquellos los que los que también gobiernan y deciden hoy uh -huh. bueno pues es que te casco Gaisca y bueno ese reconocimiento a, a todas las personas que bueno, a todos los homenajes que están haciendo y, y bueno, desde aquí vamos a salir corriendo para ver si, si llegamos está oyendo la música, desde, se están poniendo los pelos en punta solo escuchar la música de, de fondo y bueno pues ahí te dejamos que sigas disfrutando y apoyando el acto y bueno vale, es que te casco <risa> Un abrazo bueno aún bueno vais ¿sí? a es querica casco Bueno, y lo he dicho ya me habéis escuchado es que ricasco le decía a gaica por teléfono y que nos veríamos ahora mismo porque marchamos eh, echando virutas hacia hacia el parque los hermanos de baracaldo para, para estar en ese recordatorio y miles esker oregoteagati cordú agurtamara y Agur maki? <risa> eh, agur guztioi eta urrengu artez, beti bezala badakizue www.herrikolore.org eta musu bat maidear.